Bueno, volvimos Último bloque en solo negocios 13.50 a la hora 24 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Vamos a hablar, vamos a una nota de emprendedores Vamos a hablar con la gente de Wabi ¿Qué es Guavi. Bueno, es la primera Plataforma, así se, se Se describen ellos, como la primera plataforma De crowdfunding para proyectos Agropecuarios Vamos a charlar más en profundidad cómo, cómo funciona Este emprendimiento con uno de sus fundadores Estamos en comunicación con Alan Borizansky. Alan, ¿cómo estás? Eso fue una cople. ¿Estás ahí, Alan? No está Alan, ¿no? ¿Se cortó? ¿Vos qué decís, Belén? ¿Se cortó, no? Se cortó, dice Belén, confirma. Ponemos un cepa y tratamos de, de, de recuperar al Alan, ¿ven? A ver si lo ponemos. Creo que estaba en Chile, por eso estaba medio, estaba medio complicada la comunicación móvil. A ver, ya volvemos. Bueno, ahí volvimos sobre divididos, gran tema, pero bueno, vamos a hablar, como decíamos, de Wabi, que es la primera plataforma de crowdfunding para proyectos agropecuarios, y ahí nos comunicamos finalmente con Alan Borizanki, que es uno de sus, de sus fundadores. Alan, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Gracias por recibirme. No, por favor. Eh, Alan, contanos un poquito de, de, de, la, de la idea de Wabi, cómo surge y, y, y cómo, cómo definirías el proyecto. Bueno, básicamente lo que pasó es que yo cuando estaba terminando la carrera universitaria y tuve mi primer trabajo, mis primeros ahorros, eh, viendo en Argentina uno siempre está expuesto al noticio sobre el mundo agropecuario, eh, cosechas, eh, exportaciones, en los diarios, en los medios, y quería ver de, de, a, con mis primeros ahorros participar en alguna oportunidad que el campo tenía para ofrecer. Lo primero que me di cuenta es que no sabía nada del campo, soy de la Ciudad de Buenos Aires toda mi vida eh, y no tengo familiares en el rubro. Cero campo, entonces. Segundo, cero campo. cero, campo, cero sí. campo. Lo segundo que me di cuenta es que con los productores que me pude acercar a hablar, solicitaban una cantidad de dinero muy grande a la cual yo no podía aportar porque eran mis primeros ahorros, imagínense. Para invertir, eh, por ejemplo, en algún pool de siembra o en algún pool ganadero, algún pool alguna de cosa siembra, de de siembra, un feedlot de, claro. o proyectos eh, puntuales eh, para sentarse a hablar. Requerían capital importante, que yo no tenía. Entonces, de ahí, sabiendo de las tendencias de economía colaborativa que estaban surgiendo en el mundo, dije, ¿por qué no aplicar esto a solucionar este problema? ¿Por qué no juntar muchos pequeños ahorristas que quieran participar en estas oportunidades, eh, nuclearlos y de justamente sortear estas barreras de entrada? Y así es que nació Wabi, eh, la propuesta, y desde principios del año pasado empezamos a validar la oportunidad, eh, y estamos muy contentos de decir que ahora ya lanzamos y estamos creciendo en el país. Bueno, a ver, puntualmente el crowdfunding para Agro, en este caso ¿cómo, cómo funciona? Yo entro a Wabi veo la plataforma y, y, y veo digamos, porque tiene dos patas, tiene la pata del que presenta los proyectos y la pata del que está dispuesto a, a invertir ahí, ¿no? Exactamente. Uno agarra entra a la plataforma, se ve las oportunidades y según su perfil de intereses o, o de riesgo puede... Eh, seleccionar el proyecto que le más le interese eh, lo que hace es eh, eh, genera una intención de participación y si nosotros eh, encontramos que hay suficientes in intenciones para llegar a un monto mínimo que es el pretendido por el productor para llevar a cabo su proyecto eh, se hacen ahí efectivas las transferencias bancarias y se empieza la ejecución de los proyectos una vez que los proyectos se ejecutan eh, se inmaduran eh, se hace el retorno del capital generado, si es que lo hubiese, porque sabemos que son actividades que tienen riesgo nosotros hacemos un eh, vamos eh, haciendo auditoría y seguimiento de los proyectos a medida que van avanzando para que el usuario sepa dónde está su capital eh, pero bueno como, como te decía, hay riesgos propios de la actividad que pueden surgir en, pueden vengar en, en en ganancia o en pérdida eh, según el proyecto. Bueno, bien, estamos hablando con Alan Borisansky, que es uno de los fundadores de WABI, y contamos algunos de esos proyectos que están en la plataforma, ¿qué tipo de proyectos son, por ejemplo? Bueno, hoy en día tenemos un proyecto de siembra mixta eh, en, la, en la provincia de Buenos Aires, eh, básicamente es un ciclo de cosecha fina y gruesa. Eh, ¿Y ahí, con, y ahí con cuánto puedo entrar a, a invertir, por ejemplo? Bueno, nosotros, eh, dependiendo justamente del proyecto, eh, la barrera media de, de ingreso la logramos bajar a en torno a los mil pesos. Ah, ok, Suena, eh, es bien accesible. Hay, hay, sí, sí, sí. Eh, hay algunos proyectos que son más difíciles para nosotros de analizar, entonces la barrera es más alta. Eh, pero siempre intentamos que la barrera sea lo más bajo posible y que sea lo más inclusivo para que más personas puedan participar de este nuevo nicho de oportunidades. Ok, bien. Bien. ¿Algún otro proyecto? Bueno, ¿tenés siembra? ¿Algo de ganadería tienen también? Tenemos ganadería eh, que está en la ciudad de Olavarría, en Buenos Aires. ¿no? Y estamos trabajando en incorporar nuevos proyectos este mes y dos meses de Nideros. También eh, ahora, en, ahora en, en el mes de octubre vamos a estar participando en CREATECH en la ciudad de Córdoba, sí eh, donde vamos a vincularnos con muchos más productores y eh, Si tenemos la suerte, vamos a tener mucho más gerentes de proyectos. Y Alan, Pero contame, estamos cont trabajando en avanzar varios proyectos nuevos. Contame quién, quién les ponen, los, quiénes pusieron los fondos, cómo hicieron el, el, la, la, la recaudación de fondos para llevar el proyecto adelante. ¿Quién invirtió en ustedes? Bueno, no, en realidad son eh, fondos de, los, de nosotros, los fundadores, y también eh, conseguimos aportes estatales de la Ciudad de Buenos Aires y ahora del Estado chileno que nos, nos permitieron a nosotros formalizar todo el desarrollo y todos los, los procesos internos legales y, y contables, eh, y ahora también de comercialización y marketing. Bien, perfecto. ¿Y el modelo de negocios, para terminar, de ustedes? ¿Es un modelo de ustedes participan con una comisión por los proyectos? ¿Cómo es? Eh, nosotros comisionamos por las transacciones, básicamente. Cuando el usuario escribe al proyecto y si hay transferencias efectivas, ahí es que nosotros eh, eh, comisionamos. ¿Cobras una comisión por, por la transferencia? ¿Le cobras al que pone el proyecto o al que invierte? O a ambos. No, le cobro al que pone el proyecto. Perfecto. Al perfecto. productor. Al productor. Bueno, genial. Te agradezco no, mucho. otra alternativa de financiamiento, básicamente. Nosotros cobramos por... Claro, eh, le cobras al, al, al productor. Al productor, exactamente. Bien, bueno. Exactamente. Alan, muchas gracias por la comunicación. Muy interesante, Wabi. No, gracias a ustedes por invitarnos Dale, te mando un saludo. Hablamos con Alan Borisanki, que es uno de los CEOs de Wabi. Esta plataforma de crowdfunding para proyectos Agropecuarios muy, muy interesante.